¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Nacional Tical? Nuevamente con ustedes en este su programa, Nuestra Gente, donde llevamos hasta la intimidad de sus hogares otra, otro de los personajes, la vida de otros personajes de nuestra sociedad que se desenvuelve en las ramas del arte. En esta ocasión tenemos a Eric Ángel Meléndez Milian, que es uno de los. Talentos también de nuestro departamento que ha dado muchas satisfacciones en el campo de la música. Él está acá en esta ocasión para pues, contarnos parte de su trayectoria dentro del campo musical. Así que damos la bienvenida a Eric. Gracias, pues, gracias por invitarnos a este programa.、Eh, le damos las gracias también a todos que, los que han permitido que esté aquí. Entonces le agradecemos a, a Radio Tical ¿no? que permitimos esta entrevista. Bien, Eric,、eh, quiero que nos cuentes、eh, tu fecha de nacimiento, el lugar donde naces y, pues, algunos recuerdos que tengas de tu infancia. Bueno, pues, yo nací el, el 11 de noviembre del año 1977. Pues, algunos de los recuerdos que vienen a mi memoria de la infancia es que, pues, a temprana edad、eh, estudiaba en la normal cuando empezamos a, a descubrir el talento. Entre los que han estado como instructores desde mi pequeña edad, está recuperando la mente, es el maestro Enrique Segura. Entonces descubrimos que queríamos formar una, una orquestina y, y comenzamos ya a tocar instrumentos en los cuales fuimos descubriendo、eh, el talento de cada uno de nosotros, que fue donde inicié yo con, con la música. Entonces, más, más o menos entre los 12 años, y comenzamos con l Con lo que es el talento, y, y pues hasta esa fecha estamos、eh, con, el, con el arte de la música.、Eh, entonces, son muy bonitos recuerdos d e tocábamos en los eventos, 15 de septiembre, eventos que había en la, en la escuela, pues ahí estábamos participando. Y esos son los bonitos recuerdos que tengo desde la infancia, que prácticamente eso es el descubrimiento de, de un arte. Bien, Erick, nos cuentas que descubres a los 12 años, ¿dentro de la familia Meléndez o de la m i l i a n hay algún músico? La realidad e que, que no, no, no, no es conocido、eh, algún pariente que sea músico, porque la mayoría pues, de mi familia pues, la mayoría se han dedicado a la agricultura, otros pues, se dedican a, a lo que es el comercio. Entonces. Pues yo soy el que, prácticamente Dios es el que me dio, la, me dio el don de, de la música. ¿no? Entonces, algunos, pues, algunos parientes he comentado que dentro de los años anteriores, tal vez algún abuelito que ejecutaba un instrumento, ¿no? que, que es allá a lo lejos, que se recuerda, pero actualmente, entre la familia, casi solo, prácticamente solo, solo yo soy el que tengo ese arte, entre los m e l é n d e z q u é dijo la familia cuando llegó Eric y dijo: Bueno, yo quiero ser músico? Bueno, algunos lo tomaron en son de, de broma, dirían, este, este se va a morir de hambre, va. Porque eso es, eso es el, el pensar de, muchos, de, muchos, de muchas personas y, y de mi familia, pues, porque dijeron, pues, este se va a morir de hambre porque la música en Guatemala no da. Entonces, m i r a mejor e s t u d i a otra cosa, porque música no v、no、a a llegar a nada. Pero、eh, dentro de todo el estudio, la trayectoria, trayectoria de mi niñez y los estudios realizados, pues、eh, siempre he llevado consigo la, la música que se lleva en la sangre. Entonces, e s、pues, p u hasta el día de hoy, gracias a Dios, Dios me ha bendecido con. con Estar en, en un ambiente sano y, y he demostrado que no ha sido como muchos piensan que tal vez iba, iba a quedar en un alcoholismo o iba a caer en, una, en, en un vicio por andar en ese rumbo de la música. Y pues a Dios gracias que no me ha servido para, para, para muchas cosas, para hacer sociedad, para relacionarme con mucha gente y, y me ha ayudado a, a conocer muchas personas bien. Estamos hablando con Eric Ángel, uno de los músicos también en nuestro departamento. Él nos ha contado cómo descubre、eh, su capacidad para la música,、eh, la noticia que le da a sus padres, el apoyo que le da a sus padres. Eric, cuéntanos, ¿qué instrumento tocas? Bueno, el instrumento que, que más me ha gustado es el teclado. Normalmente es conocido como sintetizador, que ejecutar el, el piano. entonces Pero normalmente se le llama teclado porque p o r q u el e teclado, pues las funciones son son varias, ¿verdad? tiene tipo de varios tipos de, de sonidos, entonces se puede ejecutar cualquier tipo de melodía. entonces Pero en más, en más me h acercado a lo que es el teclado, siempre y cuando、eh, orientado a lo que es la música, música de piano. Eric, c q o El aprendizaje de la, de la música, por, por decir así, el solfeo, ¿ha recibido algún curso o es parte de la, de la autodidacta? Erika ha aprendido con sus libros, por sus propios medios. Sí,、eh, he aprendido. Más que todo、eh, con los libros, libros de, en, en algunos casos con, con maestros, por ejemplo, uno de mis primeros maestros que es el maestro Enrique Segura. Entonces, d ahí lo, ya en el, en el transcurso de mi, de mi desarrollo, pues ha sido prácticamente como un don propio que se ha venido desarrollando. Porque, lógicamente, viajar a estudiar a Guatemala un solfeo, pues ha sido bastante difícil, pero lo hemos venido desarrollando autodidacta. Bien amigos, continuamos hablando con Eric Ángel, uno de los talentos de nuestro PETEN. Eric, cuéntanos cuál ha sido la experiencia más grata que has tenido en, en el ambiente musical, ya después de que nos has contado cómo descubres, cómo empiezas a desarrollar, cómo has aprendido esto, cuál ha sido la experiencia más grata. Bueno, una de las experiencias ha sido compartir con algunos grupos famosos tocando. En el caso que tocamos con este grupo que era、eh, Santino m e s s i n g e r hemos tocado con otros grupos que son, que son famosos. Por ejemplo, está el grupo ese de los iracundos. Hemos compartido.、Eh, la otra experiencia que tuve fue cuando viajamos a la ciudad capital、eh, a tocar con un grupo música, música. Punta, música música petenera. Tocamos en un lugar muy conocido que era el t r o p i c a l r o o m Entonces, e s a f u e una de las experiencias que, que tuve porque. A pesar de que estaba en una edad bastante joven, tuve la oportunidad de viajar a ciertos lugares y conocer.、Eh, viajamos mucho a Belice, viajé a, a la capital, que por, por la situación en la que uno se encuentra, no puede viajar por sus propios medios. Entonces, a través de la música, yo tuve la oportunidad de viajar a, a otros lugares y conocer otros ambientes, otro tipo de música. Entonces, son recuerdos que quedan en la memoria. bien ya que comentas las giras que has tenido、eh, vamos ya a decirlo eric、eh, también formó parte de la famosísima agrupación para tener a los fénix c ó m o entra eric al a los fénix bueno pues la, esa experiencia es muy bonita porque yo llegué como un como un muchacho un jovencito así sería, más o menos unos 17 años、eh, Llegué yo al, a, al grupo, prácticamente llegué como, como querer descubrir algo en, en el grupo famoso, ¿no? que se oía muy el Petén, el grupo Fénix es muy famoso en el pueblo, de, en el departamento de Petén y toda Guatemala. Pero yo llegué con el ánimo de, de ver qué hacían ellos. Y uno, d el, el, el señor director, que es Manuel Taja, me. Me dijo, hazme el favor, toca algo aquí, ejecuta una melodía en un piano, entonces en un teclado. Y entonces él me dijo, ¿de dónde eres? Yo soy de Santa Elena.、Ah, entonces a él le impresionó y le gustó la forma de ejecutar el instrumento. Entonces él me, me invitó a que, a que lo acompañara a tocar en, a, a los ensayos del, del grupo, que se daban normalmente de noche, porque en el día, pues todos trabajamos. Entonces、eh, ahí empezó, empezó el. el El, el ingreso al grupo empezamos a hacer los primeros, los primeros contactos y a ellos les pareció la forma de ejecutar el instrumento, a pesar de que era un, un, un jovencito, a、eh, ellos les parecía bien y, y estuve de esa manera logré ingresar al grupo. Ellos ya me, me invitaron a, a que participara y, y ahí estuvimos prácticamente como alrededor de, de dos años con ellos participando en el grupo Fénix. Interesante la experiencia que tienes dentro de esta agrupación muy legendaria, por cierto, del Grupo Fénix. Ya nos ha contado parte de las experiencias de, al andar con el Grupo Fénix. Eric, ¿qué te deja la estancia en Grupo Fénix? Bueno, me h a dejado. Muchas experiencias me ha dejado muchas, muchas cosas buenas porque a todo, a todo lo, que, lo que uno hace en el, en el arte pues tiene s u l a d o p o s i t i v o y pues me ha dejado mucha experiencia.、Eh, mis conocimientos crecieron porque, pues, lógicamente, uno, uno no desarrolla su arte mientras no uno no se relaciona con. Con otros tipos de músicos. Entonces,、eh, mi experiencia, el desarrollo en la música fue creciendo más porque ya ellos, ellos tienen otro tipo de experiencia y uno se relacionaba con otro tipo de, de músicos de, otra, de, otro, de, otro de otros a de t r o departamentos, o o s de t r incluso de otros países. Entonces,、eh, uno ya fue adquiriendo experiencia. Y, y uno pues tuvo relación con, con muchas personas a través de, del grupo, ¿no? Entonces, muchas personas que, que hasta el día de hoy pues lo han ayudado a uno en muchas cosas. ¿Cómo fue el trato de, de los señores ya con una tremenda experiencia, tener de, de compañero el grupo aún, podríamos decir, ya casi pues, terminando la adolescencia, ¿no? ¿Cómo era el trato, cómo era la relación que ellos tenían? Bueno, pues ellos me decían: Mira, muchacho,、pues、ponte u e s p pilas porque aquí hay que, hay que trabajar duro. Entonces, ellos me, me, me aceptaban porque prácticamente era uno de los más jóvenes de todo el grupo. Entonces, e r a personas de, de 30, 40 años. Entonces, ellos me apreciaban y ellos también les agradezco que, que me a b r i e r o n las puertas porque ellos me dieron su apoyo. Sí, y fue muy aceptada.、Eh, siempre andábamos en los. Me recuerdo que siempre que salíamos yo era el más dormilón, porque yo me quedaba dormido detrás de las bocinas, porque por la, la, la infancia, ¿no? entonces ellos estaban más acostumbrados a, a los desvelos y, y yo pues. La verdad que no estaba acostumbrado a ese tipo de, de ritmo de vida, que estarse tres noches tocando, cuatro noches, yo me quedaba dormido en las,、eh, atrás de las bocinas y, y ellos me decían, m i r a te pareces a un, a un músico que hubo hace años que se llamaba Mardoqueo, que era otro joven que, que ya cuando iban, ya llevaban media tanda ya no aguantaba, se quedaba. Se... Se quedaba dormido porque ya estar p a r a d o dos tres horas ya era, era bastante el tiempo. Entonces, ya eran tres noches de desvelo y ya me quedaba dormido. Entonces, ellos me me decían: Mirá, h a c e l e frente porque tenemos que terminar el chance. <risa> bueno, son experiencias que quedan en, en la memoria que luego de, de revivirlas, pues como que se transporta una, uno a esa época. ¿no? Bien, amigos, estamos hablando con con Eric Ángel. Meléndez, que nos está contando parte de su trayectoria en el ambiente musical. Bien, Eric, k ahora quiero que nos cuentes、eh, en qué años estuviste con los Fénix y, y cómo fue la salida del grupo. Bueno, pues yo estuve participando con el grupo Fénix en el año 1998,、eh, que prácticamente、eh, fueron dos años que estuvimos、eh, participando con el grupo. Pues la salida se, del grupo se dio, pues, que me ofrecieron un trabajo en una empresa, entonces, que ya no, ya no me permitían pues, salir a cierta hora porque los ensayos eran en la noche. Entonces,、eh, y lógicamente yo no podía ir a ensayar porque salía un poquito tarde. Entonces,、eh, se dio que tuve que, que renunciar del grupo porque, lógicamente, yo no podía estar viajando mucho con ellos porque mi trabajo, pues, ya no me lo permitía. Entonces ellos se pusieron un poco tristes, ¿va? un poco tristes porque lógicamente、eh, yo ya había agarrado parte del repertorio, parte del repertorio de las figuras, de los llenados de, de las melodías, parte de los montunos. Entonces、eh, fue bastante duro、eh, renunciar al grupo porque, pues, por lo mismo, ¿no? Entonces ya teníamos, ya nos habíamos acoplado, entonces ya estábamos. Cada día estábamos conociendo más, más melodías, entonces fue un poco triste para, para todo el grupo. Entonces yo sentí que ellos se, se, se sintieron conmigo un poquito porque ellos querían que yo siguiera apoyándolos y yo les dije que lógicamente no podía. Y, des, y pues eso fue la, el motivo por el cual tuve que salir del grupo. Pero ellos me dejaron las puertas abiertas, el momento que yo quisiera regresar, ellos estaban dispuestos a, a apoyarme. Pero pues hasta ahí lo dejamos, debido a que tenía que trabajar. ¿No grabaste nada con los Fénix?、Eh, pues con respecto a grabación con el Grupo Fénix, ya no se dio porque el, el siguiente año del que yo salí teníamos el proyecto de, de grabar un, un disco, pero yo por necesidad de trabajo ...pues tuve que, tuve que ya no seguir con ellos y no logré grabar el disco con ellos. Bien, Eric, luego de que es la salida del Grupo Fénix. Empiezas a trabajar en una empresa que no se relacionaba para nada en la música. ¿Cómo continúa Eric en el ambiente de la música? Bueno, pues、eh, ya en los ratos libres, ya en mis fines de semana, en, en, los, en, los, en los horarios de, que tenía yo libres, pues yo me, me dediqué siempre a la música, a, a seguir sacando. Ensayando e n l a casa, seguir participando, con, con apoyando grupos, grupos de cristianos,、eh, grupos de, de ciertos de e c i r tipos o s t sociales, de colegios, para, para apoyarlos para que, para que yo pudiera seguir en ese don, pues en ese arte. Entonces, de esa forma,、eh, yo seguí en la música, en, en mis ratos libres, en mis momentos de fines de semana, pues yo sigo participando en lo que es la música. Eric, luego de, que, de todo esto que nos has contado, tenemos entendido ahora de que sigues apoyando la música cristiana ¿no? dentro de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica formaste parte también de un grupo、eh, musical. Cuéntanos algo de esto, Eric. Bueno, estuvimos trabajando con, con un grupo que le, se llama Renacer en Cristo, que estuvimos trabajando en el grupo musical y estuvimos muchos años también apoyando al, al, al grupo de música cristiana católica.、Eh, de esa forma es que muchos años apoyamos a, a, a mencionado grupo y también estuvimos, estamos trabajando actualmente con, con un coro que es de las hermanas dominicas de Santo Domingo, que es el coro Madre Antonia Dalía. Entonces, de esa forma hemos estado siempre perseverando en lo que es apoyando a la música sacra y la música también que es de distinto tipo de, de ritmo en lo que es la música cristiana. Ya que mencionas algo del, del coro, ¿cuántos años te llevas en el, en el coro, Eric? Porque eso lo has estado llevando、eh, paralelo a otras tus actividades, ¿no? Sí, en el coro hemos estado aproximadamente, tenemos como unos 12 años, 12 años de estar en el coro、eh, participando con. Con el coro apoyando lo que son、eh, tipo de voces, eh, afinaciones, eh, eh, tipo de, de, de notas que son primera, segunda y tercera. Y hemos estado participando alrededor de 12 años, valga la redundancia. Entonces, esa forma también me ha ayudado en lo personal para que mis conocimientos vayan creciendo en, en el ámbito de la música. Y anexo al trabajo, pues hemos estado. Con, apoyando lo que es la música en, en distintos grupos y principalmente en el coro m a r í Antonia a Lalía. El trabajo en el coro es algo diferente a lo que habías hecho antes.、Eh, no es lo mismo, me imagino, estar en un grupo musical donde prácticamente te dedicas solo al instrumento y a escuchar a los demás para ir en, en el compás. ¿no? ¿Cómo es el, el cambio de, de, de ese ambiente de un grupo al, al coro? Pues el, el tipo de, de cambio que hay en el, en el grupo y el coro es que, que en el grupo、pues、uno tiene que estar ejecutando su instrumento y, y, y escuchando. ¿no? Eh, en el coro、pues、es distinto porque en el coro,、eh, más que todo, hay que estar、eh, acoplando voces, acoplando notas, eh, eh, viendo ritmos. Que, que el coro vaya acoplándose a, a los acordes, a las notas del, tec, del, del ritmo del teclado. Y, y, el, y también el, el, la forma de sentir del coro. c u a n d o se canta una, un, canto, un canto cristiano, pues、eh, es distinto porque en el coro pues, ayuda, ayuda interiormente al, al alma.、Pues. Uno ya, la forma de disfrutarlo es distinta porque en el grupo pues, uno lo disfruta en el sentido、eh, de que uno puede bailar, puede, puede gritar, pero en el coro、eh, uno lo disfruta, pero en un sentido más espiritual. Sí, espiritual, porque ya la, las notas y las, y las letras van más inclinadas a una alabanza a Dios. Y el, el, la forma de disfrutarlo es, es distinta. Eric, dentro del, del coro,、eh, este Madre Antona, Antonia Lalía, ¿cuántas integrantes son y cómo haces la selección tú de la, de la gente que, o de las integrantes del coro? Bueno, dentro del coro, Madre Antonia Lalía, hay. Ocho jovencitas que son las, son las integrantes del coro. Pues、eh, la clasificación ha sido un tanto difícil porque algunas personas, pues, por u e s p naturaleza, ya traen el, el don de, del canto y otras, pues hay que, hay que tratar de que ellas vayan afinando su voz al, a los cantos. Entonces se ha, ido, se ha estado haciendo la selección、eh, tratando de que las que. Pues、se les facilita participar y, y, y, y grabar, pues、eh, se les ha tratado de tenerlas siempre juntas. Y las que no, pues las que no les gusta, porque también eso es otra cosa, que mucha, a muchos jóvenes、eh, les gusta. Y a otros no les gusta, entonces a las que les gusta participar y, y ellas les traen ese, ese carisma de, de cantar, pues se les ha apoyado y se les ha, ha animado a que ellas participen porque es una actividad sana y, y, y ellas,、eh, es una forma de, de incentivar a los jóvenes a que ellos estén、eh, participando en, en, una en una cuestión que ayuda tanto a, a la sociedad como a ellos mismos, ¿no? A crear música sana, a cantar música sana y a hacer música que también agrada a Dios. Y ya en el coro, Eric, ¿cuáles han sido las satisfacciones más grandes? Bueno, una de las satisfacciones más grandes que hasta el día de hoy hemos tenido es grabar este disco que se grabó el, en el año 2006, de junio a, a diciembre. Entonces, con el apoyo de la Radio Optical. Eh, pues logramos grabar el primer disco del coro. Entonces ha sido una satisfacción muy grande porque en, en los 12 años que llevamos nunca se había hecho ese tipo de, de trabajo. Incluso anteriormente, a los 12 años, han pasado muchos, muchas jóvenes que actualmente ya están casadas, algunas ya no, ya no viven, algunas ya no viven por X circunstancia o accidente, ya no viven y no tuvieron oportunidad de grabar un disco. Y dejar d e ese, ese valor histórico, de dejarlo plasmado, porque pues, no nos preocupamos por hacer eso, ¿verdad? Tal vez estaban ellas por ahí en un rinconcito cantando, pero nadie, nadie les puso atención. Entonces, y ahora, e l día de hoy, pues gracias al apoyo y a la, a la oportunidad que nos dieron en la radio t i c a l logramos grabar un disco y que. También gracias a la gente que ha tenido que h a h a b i d o una aceptación del disco, porque se grabaron 120 discos y ya solo tenemos como 30 discos en, en la mano, que, que realmente no se ha hecho. Casi ninguna promoción se ha vendido con s o l o explicarle a la gente: mire, este es el disco del coro. Entonces, con el poco conocimiento que la gente ha tenido, no ha habido mucha promoción. La gente lo ha aceptado y, y se ha vendido. Entonces, y la forma de el, el, el objetivo de sacar el disco más que todo era incentivar a las jóvenes primero, porque ellas, ellas han adquirido un conocimiento a través del, de grabar el disco y, y Por lo tanto, yo como, como, como, como integrante del coro, de arreglos de la música, eh, eh, he aprendido también cosas nuevas. Y, y el otro objetivo es que la gente conozca, las personas conozcan los cantos y participen en las actividades que, que se hacen dentro de la iglesia. Entonces, no ha sido tanto、eh, que quede una ganancia, porque realmente el coro lo necesita. Pero、eh, es difícil a veces vender muchos discos porque se está iniciando. Entonces, el, el, más que todo, el objetivo ha sido que incentivar a las jóvenes y que las personas conozcan los cantos que, que se cantan dentro de la iglesia. ¿Qué se encuentra en, dentro del disco? Dentro del disco se encuentran、eh, cantos muy conocidos, cantos propios. Pues, como estábamos en la época、eh, por finalizar el año, se pusieron cantos, tres cantos navideños que, que son muy conocidos. idos Que son entre orejas está los peces. Mira c o m o v e n los peces en el río, Navidad de papel y, y, y Gloria in d excelsis deo, que es un canto apropiado para las épocas、eh, navideñas. Y dentro de los demás、eh, cantos que hay, son cantos que se cantan en dentro de la dentro de la iglesia. Como mi amigo Jesús, cantos de、eh, un, un niño se te acercó,、eh, mi amigo Jesús. Eh, eh, entre los otros cantos que, que conforman el disco también está、eh, En torno al pan, cantos de, dedicados a, a, nuestra, a nuestra madre, la Virgen María. Entonces, son cantos muy conocidos y que, y que a mucha gente les, les, les ha gustado, entonces, que ha sido aceptado por la comunidad. ¿Cuál ha sido la experiencia dentro de un estudio de grabación, Eric? Bueno, la experiencia que, que ha tenido el coro en el estudio de grabación pues ha sido.、Eh... Grabar no es fácil, que no es nomás decir yo me voy a poner a cantar ahí y ya estuvo, ¿no? Porque eso, eso requiere de, de un trabajo muy, muy intenso. Muy estar en una cabina de estudio significa que hay que invertir tiempo y, y que hay que dedicarle, que hay que ponerle ganas al trabajo, porque hay que estar cada momento escuchando lo, lo que se canta. Si no está bien, pues repetirlo y hasta que. Que esté bien la, la cosa para poder para p o decir, r d e bueno, ya por lo menos ya grabamos un, una frase de, una, de, un, de un canto. Entonces, ha, esa ha sido la experiencia, que ha sido muy bonita y, nos, y el coro le ha servido porque se ha dado cuenta que no es nomás decir voy a hacer esto, sino que hay que hay que trabajar duro. Y hemos aprendido que que valorar ese trabajo. Es, que es, es bastante grande porque no es fácil hacer eso, no, no es fácil grabar un disco. Entonces, esa es la experiencia que, que hemos agarrado y que hemos aprendido esas cosas. Bien, amigos, la, son las palabras de Eric Ángel Meléndez, que en esta, en esta oportunidad nos está contando parte de su trayectoria. En el, en el arte de la música, un arte muy difícil en, nuestra, en una sociedad que pues, no valora a los artistas, ¿no? tanto los músicos como los escritores, que pues, no se les da el valor que, que se debiera. ¿no? Bien, Eric, cuéntanos, ¿qué se espera de Eric Ángel para el futuro? ¿Cuáles son los proyectos para el futuro? Bueno, uno de los proyectos que tenemos para el futuro es pues, grabar un disco propio, ¿verdad? Ya. Con nuestras propias,、eh, incluso se podría decir,、eh, melodías, ¿no? Entonces, tratar de, de grabar un disco que ya sea eh, propio, eh, pues con distintos tipos de, de ritmos que sean p r o p i o s de nuestro, nuestro departamento.、Eh, ya esperamos en, en un corto plazo tratar de, de, de empezar a trabajar en esto. ¿Tienes algunas canciones propias? ¿Algunas que hayas、eh, compuesto? Pues por ahora i、eh, t tenemos más o menos unas dos melodías que se han estado tratando de afinar y de darle sus últimos toques. Entonces es un proyecto que, que tenemos、eh, ya en mente, tratar de, de darlo a conocer. Esperamos que, que se lleve a cabo. Bien, entonces de esta forma estamos agradeciendo la. El, el tiempo que Eric nos ha dado para este programa, para contarnos parte de su trayectoria. Y como bien lo decimos en este programa, son personas que hacen un trabajo muy especial y que en la mayoría de veces pues, no se reconoce y no se sabe siquiera quién realiza cierto trabajo. ¿no? Eh, hay, por ejemplo, alguien que pueda escuchar el, el disco del coro y, y diga, bueno, ¿quién es Eric? ¿no? Entonces. Él es quien nos ha estado platicando cómo se involucra en la música, cómo descubre ese don, cómo desarrolla su, su arte en la agrupación Fénix y, sobre todo, cómo se involucra dentro del, del, de la religión, del, de, de la iglesia católica, donde también pues, colabora con muchos grupos. ¿no? Entonces, Él, agradecemos la. La atención a, a esta invitación y esperamos en una próxima oportunidad pues tenerte nuevamente acá donde nos cuentes de tus proyectos. Bueno, también agradezco a la Radio Tical y gracias por invitarnos a este su programa. que Ahí estamos para servirle en cualquier cosa que necesiten. Gracias. Bien, amigos, a ustedes les invitamos para que nos sintonicen en nuestro próximo programa a esta misma hora para conocer más de nuestra gente.